Quiero dejarle un saludo a los oyentes y a cada uno de los y las estudiantes en este día especial. Contarles que desde la dirección vamos a estar acompañando a las y los jóvenes con una fuerte presencia en el marco de la campaña de prevención de coronavirus que venimos realizando en los lugares que la juventud elige habitualmente para estas ocasiones como lo son la Laguna, la Usina y Avenida San Martín. Creemos y apelamos a la responsabilidad de cada uno y de cada una. Por eso les pedimos que celebremos con amigos y amigas, disfrutemos, pero cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades y los profesionales de la salud porque este año, especialmente ante la pandemia, nos cuidamos entre todos y todas. Y nunca fue más fácil cuidarnos. Usemos barbijo siempre, lavémonos las manos, usemos alcohol en gel siempre, mantengamos la distancia de dos metros siempre y no compartamos el mate nunca. Estamos con vos. Les mando un abrazo grande y que tengan una hermosa jornada.